para este servicio por día tenemos que pagar 300 pesos de, de gasoil por cada colectivo eh, más lo que significa pagar el seguro más sí. lo que significa pagarle al compañero que está arriba del colectivo manejando más lo que significa pagarle a los compañeros que están trabajando, organizando el servicio o sea que eh, para nosotros eh, es un costo que bueno, que lo, lo vamos a ir pero vemos que la gente va a responder así que creemos que va a andar bien digamos deberíamos lograr que por cada vuelta que dé el colmear por lo menos 100 vecinos viajen en el colectivo. La idea es cubrirlos los horarios picos, que es donde más se necesita y donde más falla la empresa de transporte, donde espera mucho, va como sardinas en el colectivo, entonces la idea es eh, favorecer a los vecinos en esos horarios, digamos, eh, para que se mejore el viaje. Estamos charlando con el municipio para que conceda un lugar en la terminal para que los vecinos que quieran